impulsado por Espartaco Marín, eh, vi que estaba Luis Solana, también por ahí, Martín Verón Garay, eh, entre todos han eh, trabajado para que bueno, las financieras tengan algún tipo de, de control, sobre todo eh, pensando en los intereses que le cobran a, eh, a aquellas personas que van en búsqueda de un crédito, ¿no? y siempre son créditos eh, por ahí de poco monte y después terminan pagando muchísima plata. Tenemos eh, comunicación telefónica en este momento con el diputado provincial Espartaco Marín, a quien saludamos en la mañana, Carmesera. Espartaco, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, te saluda. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo va? Muy bien. Eh, queríamos conversar con vos hoy eh, acerca de este, de este proyecto, no, esto de ponerle algún límite, eh, si se quiere, a las casas de préstamo. Sí, eh, a ver, um, para diferenciar, eh, actualmente tenemos ya una ley que fue reglamentada por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado, que crea un marco normativo para registrar a todas esas financieras que están instaladas en la provincia de La Pampa y que ejercen, en algunos casos, prácticas abusivas. Sí. Esta ley tiene su reglamentación, prevé su registración y, eh, por el otro lado, también establece eh, requisitos a cumplir por parte de estas financieras, como la información a, hacia a este consumidor de, de créditos para el consumo, que claramente eh, es importante porque en muchos casos terminan firmando pagares en blanco, terminan sin saber cómo se puede accionar judicialmente y si lo hacen, terminan eh, demandando en otras jurisdicciones porque ni siquiera tienen domicilio en la provincia de La Pampa estas financieras, con lo cual se torna engorroso todo el procedimiento judicial. Esa ley es la ley 3050, fue sancionada el año pasado y tiene su reglamentación uh -huh. y abre es operativa. Por el otro lado, El proyecto de ley que mencionas que tenemos con, presentado con Luis Solanas y Martín Belongaray, es un proyecto que lo presentamos el año pasado y que está en análisis. Hemos hablado con el procurador de la provincia de La Pampa para saber su opinión al respecto y nos, da, nos ha dado su apoyo. Hemos hablado con la Procelaca a nivel nacional, no hay antecedentes legislativos provinciales al respecto. Hemos hablado con el Banco de la Pampa también haciendo la consulta, porque fijamos un tope de tasa como límite. Uh -huh. Y esta ley está en estudio y esperemos que este año podamos avanzar para sancionar y caer con mayor peso a estas financieras que en muchos casos desean ser prácticas abusivas. Uh -huh. eh, Taco, ¿por qué es importante eh, este proyecto y cuál es la situación actual? ¿Por qué es importante? Porque ante la crisis económica y social que existe en el país y particularmente en la provincia, producto de las políticas implementadas por este Gobierno Nacional, y ante la falta de acceder a los créditos formales de estas personas que normalmente no tienen acceso por no tener un recibo de sueldo, por estar en la economía informal, terminan acudiendo a estas este, financieras que ejercen este, prácticas eh, muy por encima de lo que establece el banco, y terminan devolviendo el doble o el triple de lo que sacan como, como crédito para el consumo. Eh, ¿Y por qué es importante? Y bueno, eh, creo que es importante porque claramente, eh, repito, con, en, en, este, en, este, en esta crisis social existente, aquellos que no tienen acceso al crédito formal caen ineludiblemente este, en estas financieras y esta ley lo que prevé es tratar de, de alguna manera de controlar y regular esto para evitar este, que, bueno, que terminan pagando cuatro o cinco veces más de lo que salgan como, como crédito al consumo. Uh -huh. la, la tasa que pone el Banco de la Pampa, por ejemplo, es del de 15%. ¿Qué tasa manejan estas financieras? Nosotros fijamos como, top, como tope no más del top. 15% de la tasa que aplica el banco. Esto lo consultamos con el banco, nos dio su opinión, estamos en análisis porque también es cierto que que bueno, que por ahí es movible, digamos, si nosotros fijamos una tasa fija, el banco mañana puede fijar una tasa mayor o menor, digamos. Entonces, están análisis los de la tasa. Y la otra discusión, perdón, la otra discusión tiene que ver con que mmm, puede ser materia judicial, perdón, puede ser materia legislativa nacional, porque estamos hablando de un tema de fondo. Entonces, el otro peligro, por eso hablamos con las autoridades del, de la Procuración de la Provincia de La Pampa y del Superior Tribunal también, para que luego no sea cuestionada por inconstitucional. Porque estamos hablando de un tope de tasa, y como no existe normativa nacional que aplique el tope de tasa, de hecho no hay legislación nacional que regule a las financieras que no están reguladas por la ley nacional de entidades financieras, creemos que tenemos que salvaguardar todos los huecos posibles para tratar de que luego no sea cuestionada por inconstitucional la, la ley. Uh -huh. Eh, me imagino que todo esto parte de eh, bueno, alguna situación puntual ¿no? que te debe haber llegado, o más de una. Eh, ¿Podés graficarnos, eh, por ejemplo, no sé, algún inconveniente que haya sufrido eh, algún, algún usuario, alguna persona que eh, haya recurrido a este tipo de préstamos? Fueron varios eh, los que han venido a la Cámara con esta inquietud, con pagarés que ellos no, no, no había, que Incluso pagarés firmados en blanco, ...donde se le cobra muy por encima de lo, que, de lo que habían tomado como crédito... ...y en la mayoría de los casos, porque por supuesto intervenimos... Uh -huh. ...tratamos de, por un lado, hacer lo que corresponde en términos legislativos... ...pero por otro lado, como dentro del equipo del bloque somos muchos los abogados... ...intervenir y llamar por teléfono a esta financiera para, para aclarar la situación... ...y ver cómo podemos acercar las partes en un acuerdo extrajudicial... ...en todos esos casos han aceptado pago por la mitad de lo que se le exige quiero decir claro. con esto imagínense eh, lo abusivo que son las condiciones o las cláusulas que establecen estos contratos que acuerdan un pago por la mitad de lo que se le exige en primera mano uh -huh. es decir que si no se le hace el reclamo si no se si no persiste con con esta con este diálogo normalmente terminan pagando el doble de lo que uh -huh. hay un registro de, de cuántas financieras tenemos no sé, en la pampa o en santa rosa para Eso es lo que prevé la, la ley, un registro en la provincia de La Pampa uh -huh. de todas las financieras instaladas. Muy bien. Eh, a... Sí. Eh, no, y después otro punto que veía interesante en todo esto era eh, la, la forma de cobro ¿no? que a veces tienen esta financiera, ¿no? esto de la presión, casi una extorsión por momentos, hasta eh, en tono de amenaza también, ¿esto es real? Sí, no solo es real, sino que ha, este, ha interrumpido relaciones laborales de los, de los deudores. Hay casos donde los empleadores han despedido a, a sus empleados justamente por eh, recibir estos tratos extrajudiciales de cobro que normalmente estas financieras lo que hacen es, es, es contratar a, a bueno, eh, algunos conocidos este, en la provincia de La Papa y en todo el país que se encargan de cobrar deudas con metodologías no formales, digamos. ¿eh? Sí. Y estas metodologías pasan desde amenazas hasta cualquier tipo de de apriete, digamos, y, y utilizando en algunos casos concurrencia a los horarios de trabajo de las personas que en este caso tengan, por eso eh, ha habido casos, conozco casos donde se los han despedido por justamente recibir aprietes en su horario de trabajo. Okay. Esa es otra de las, de la, de los requisitos que establece la ley que fue sancionada el año pasado y que tiene la reglamentación de regular todo lo que es el, el proceso de, de cobro que no sea en horario de trabajo, que no sea mediante amenazas. Bueno, nosotros con esa ley fuimos un poco más de lo que es hoy la Ley de Defensa del Consumidor, tratando de establecer claramente pautas específicas para este, estas entidades financieras no reguladas por el Banco Central. Uh -huh. eh, Me decías que ¿cuándo se puede tratar este proyecto? El segundo, sí. que es que el que presentamos con Luis Solanas y Martín, que fija sí. el tope de tasa, Va a estar en análisis durante este año, ya hicimos las consultas con quien te mencioné hace un ratito, uh -huh. Procurador, este, Poder Judicial, eh, Banco de la Pampa durante todo el año pasado, Procelac, y este año esperemos continuar con el, con el tratamiento y lograr una sanción de ley. Como es una ley novedosa, porque no hay provincia que la tenga, bueno, como te decía, tratamos de cuidar bien la formalidad de que no sea atacada por, por inconstitucional. Porque además hay que decir que el blog, que esto te lo digo al paso, digamos, uh -huh. Que tuvimos la oposición del bloque del PRO a la ley antifinancieras en su momento. Uh -huh. Entonces, queremos cuidar de que este bloque, en caso de que se avance con la ley de tope de tasa, eh, cuestione la constitucionalidad de la misma. Eh, pero bueno, eh, en este caso, en este punto, permitime la chicana, pero son coherentes, ¿no? Sí. Tenemos un sistema financiero que pasa la producción por ahí y una tasa está por el 60%, bueno. Claramente, la especulación financiera se beneficia con este gobierno nacional, por lo tanto, no van a avanzar en una ley que trate de perjudicarla. Claro. Eh, y a contramano de todos los otros bloques, ¿no? Porque a mí ya me estaba llamando la atención y te iba a decir, ¿no? Como un punto bueno, ¿no? Me parecía esto que no es habitual, que por ahí presentes un, proye un proyecto vos, con Luis Solana, con Martín Beroncaray, y todos presentan un proyecto, pero el pro va a contramano de esto. Efectivamente, un tema que, que claramente afecta a los intereses de, de los más humildes de la provincia de La Pampa, que son los que tienen que acceder a estas financieras porque no tienen re, eh, relación formal con el banco, eh, terminan pagando eh, y embargando sus sueldos los que tienen y los que no, tratando de sacar un crédito para pagar la deuda anterior. Y, y bueno, eh, evidentemente los sectores más humildes no son aquellos que, que pretenden interpelar este bloque. Lo interpreto así, digamos porque claramente por un lado se protege la especulación financiera que es lo que nosotros con este, con este proyecto pretendemos atacar y por otro lado se deja este, expuesto a los sectores más humildes sí. que es a lo que nosotros pretendemos defender y que claramente este, por lo menos este bloque nos ha acompañado con el voto. Eh, bueno, pero está claro, no a distinta dimensión, a distinta escala esto afecta a una economía familiar podríamos decir eh, pero bueno, también vemos a nivel país que se hace o se utiliza el mismo método. Sí, sí, claramente. Esto de la ¿no? especulación financiera. Sí, sí, especulación financiera como, como modo productivo, si se quiere, claro. de rentabilidad, digamos, sí, con sí, tasa del sí. 60% en plazo fijo y, bueno, con todos los índices, por supuesto, bajando, no solo del consumo, sino de la producción industrial, del índice que se le quiera mirar, están todos en, en, en caída y claramente lo que, lo que sube es la especulación financiera y la inversión en plazo fijo. Por lo tanto... No solo destruye puestos de trabajo, que en la provincia de La Pampa es uno, cada, es uno por día, básicamente, sino que además, en el sector privado, sino que además, perdón, uno por hora. Y ¿Uno por hora? Además, ¿Es un despido por hora? Uno por hora porque estaba analizando los datos del Correo Argentino, que establece alrededor de 8.000 80, y pico de destinos en todo el año 2018. Y eso más o menos daba un promedio que que era alrededor de uno por hora sí. uno por hora en términos de, de días. Ah, solo del sector privado. 24 despidos por día. Áreas, textil y demás, claro. Entonces, la especulación financiera no solo tiene efecto negativo en términos de, de consumo, sino también elimina puestos de trabajo. Porque claramente, eh, yo ahora justamente estoy hablando con vos y estoy por entrar a en una cooperativa de trabajo sí. textil, eh, que vamos a visitar para, para ver si podemos colaborar. Y, y ayer estuvieron en la cámara hablando y justamente eh, su problema es acuciante cada vez más porque han perdido su capacidad de, de elaboración de camisas que es lo que hace porque se le han caído las ventas por lo tanto, eso sí. y además la mayoría de los trabajadores que están en esta cooperativa son los ex de, de calzar uh -huh. ¿Cuál Así es la cooperativa? Uitru. estamos uh, en la puerta justamente hay varios empleados que antes estaban en calzar y que ahora están acá Y es una cooperativa que antes tenía más de 30 y hoy son casi 16. Por lo tanto, todo se, se relaciona con todo. Si tienes uh -huh. una tasa del 60% no puedes esperar, y un consumo en baja, no puedes esperar que haya producción gen, genuina y, y gestación de, de trabajo. Es tremendo. Eh, Taco, ¿qué proyección haces para este 2019? Eh, espero que... Eh, proyección en términos económicos, políticos, cómo me lo sí Sí, sí, sí, en economía principalmente. El legislativo. En economía, por lo que uno está, está viendo y lo, lo que uno se informa, claramente la pauta que da el presupuesto es del 25% de inflación, la mayoría de las consultoras hablan de un 30%, si uno lo compara con el 47,6% de inflación del año 2018, eh, claramente es un avance. Pero, pero un 30% de inflación era súper cuestionable con el gobierno nacional anterior. Sí. Por lo tanto, sigue siendo una inflación este, alta, que, que, bueno, que era muy fácil para, para contrarrestar según el presidente y que claramente en estos cuatro años no solo no, no la ha podido reducir, sino que la ha incrementado. Sí. Así que el panorama en términos económicos lo veo complejo con continua reducción del consumo, con incremento de las tarifas, con suba de la inflación, por más de que se esté bajando, sigue siendo alta, y con, y con la necesidad, por lo menos de nuestro espacio, de nuestra ideología, es de tratar de conformar un amplio espectro político opositor a este gobierno, que resuelva su interna en la PASO de año, este año, en agosto, y que logre resumir las voluntades de todos aquellos que creen que este gobierno nacional ha hecho mal, mal las cosas y que aquellos que lo han votado y hoy arrepentidos tengan un espacio donde contener su voluntad y a partir de ahí cambiar los destinos de, del país. Espartaco, muchas gracias. Eh, te mandamos un abrazo. A vos, Un abrazo. Hasta luego. Espartaco Marín, eh, diputado provincial, conversando con nosotros en la mañana de Carmesera, ¿no? Bueno, primero queríamos consultarlo acerca de este proyecto, eh, que le pone algún tipo de regulación a las financieras, o estas casas de préstamos que todos conocemos y vemos habitualmente, eh, muchas instaladas en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? pero obviamente por, por toda La Pampa, proyecto en conjunto con eh, Luis Solana y con Martín Veróngrade, lo cual parece eh, algo eh, para destacar, con la oposición del PRO, ¿no? Suena rarísimo, se ponen todo de acuerdo y el igualmente va a contramano de esta, de esta postura. Y después aprovechándonos también su visión política eh, de lo que se puede esperar para este